Reactive Commons el programa de la música libre a los artistas que distribuyen su música con licencias Creative Commons, el, pro, el movimiento copylev y en general las canciones que no tienen dueño. canciones que te puedes escuchar aquí en esta hora de programa y que también te puedes descargar en el blog de reactive commons en radio con una canción de la banda sonora de la película Niwe Wan del director kurdo iraní Baham Gopadi. mundo, película del director kurdo iraní Ban Mangobadi, una canción especial ya que en Irán no se puede escuchar la voz de una sola mujer, necesitan ser cuatro o cinco cantar a coro. La voz femenina que se escucha pertenece a una estudiante del compositor Hossein Ile Alidazep y provocó que no se pudiera estrenar la película en Irán. Y cuando una mujer canta sola, solo puede estar ante público femenino. Ese era el motivo de esta canción, por los gobernantes, y ahora seguimos hablando de gobernantes, pero vamos de Irán a Sevilla. y Bravo, el político neoliberal de su segundo disco de Palmas y Cacería unos auténtico activistas de las licencias Creative Commons con su sello El Rancho y si poni Bravo son unos bien conocidos vamos a conocer una de las joyas de ese sello mucho menos conocida el grupo Mansilla y los espías de la serie Los Contreras Ultramarinos Contreras Al final ganarán las grandes superficies los centros comerciales, las cadenas de alimentación el ahorro familiar, las ofertas de chope mercadón, el corte inglés y de rebote los chinos de la esquina momento entre otras resisten ultramarinos contreras en San Jerónimo y alimentación Luis en la calle Santa Clara con listas de morosos cuentas impagadas y apúntame esos 100 gramos del mejor jamón ibérico y esa lata de fabada que ya la pagaré mañana cuando cobre si y es que cobro alguna vez en mi vida hoy se fía y tú también te fías déjate de filosofías y de cursos de meditación en el pequeño colmado cultiva la paciencia y escucha la charla de los seres solidarios los ultrapelmazos del botellín helado a las 12 llega la señora Isabel, se sienta en la silla de Nea Se pide un botellín helado, unos taquitos de queso y te cuenta la vida A las doce y cuarto llega el vecino artista solitario del tercero Se pide un botellín helado y te cuenta la vida A la una llega el barbero de la esquina Se pide un botellín helado y te cuenta la vida Son la selecta congregación de los ultrapelmazos del botellín helado Decíame y 100 gramos del mejor jamón que tengas Que cuando cobre te lo pago Si es que cobro, si es que cobro, si es que cobro, si es que cobro. Alguna vez en mi vida Cuarto kilo que son lonchas, salchichón, bocadillos de queso, cursos gratis de conocimiento y meditación con botellín en el colmado de la esquina. Cuando cierren los contreras, soplarán extraños vientos en el barrio. Irán hipermercados, nuevas músicas y olores Olerás y escucharás el rugido perfumado Del gran supermercado El canto perfumado del hilo musical El aire perfumado, que el cerebro te perfuma Que el alma te perfuma ¿Quién os hará ponerse pelmazo con los seres perfumados En los aires ambientados Del gran hipermercado Y enseñe su bolso al pasar por caja Aquí, donde se escuchan los pelmazos del barrio y no puedes sobar los melocotones Yo prefiero la palabra Ultramarinos, cuarto kilo que son lonchas Y sientes en esa silla, señora Isabel y repose y deje pasar el tiempo, si no tiene dinero traiga que solo apunte en esta libreta con tapas de cartón. a las ocho y media los niños del colegio, a la una los obreros, a la media los del botellín helado a las dos los clientes de las dos a las tres el desavío, por la tienda de los contreras filtraba el barrio pero al final ganarán los chinos los centros comerciales, las grandes superficies, las ofertas de chope que no podemos rechazar Ultramarinos Contreras, así se abre el disco Literatura de Baile de Fernando Mansilla y los Espías. El proyecto del escritor Fernando Mansilla junto a dos músicos de Sevilla, Javier Mora y Luis Navarro. Una de las sorpresas en la discográfica El Rancho. Y como quizá o ya sabido a poco, vamos a escuchar la segunda canción de este disco Literatura de Baile. Esto se llama... Demasiados porros. Demasiados porros. Demasiados porros. Hoy es un buen día para morir, dijo mi hermano indio, para morir fumando la pipa de la paz. Demasiados porros para morir sobrio. Demasiados porros, demasiado sueño, demasiada hambre. Todos queremos una voz amable, un sentimiento de amor. Todos queremos ser amados en esta cochina vida. Salgo a la calle a fumar la pipa de la paz. El humo se expande, una señora se siente agredida. Me insulta, le pido perdón, me requisa la pipa de la paz. Me quedo desolado y sin pipa. Los me notifica a mi hija. Los se preocupa, mamá. Viene la policía. Demasiados porros y todavía no tengo bastante. Demasiados porros y todavía serán algunos más. Demasiado humo, demasiada hambre, demasiado sueño, demasiada tos. Pocos camellos, ninguno regalando droga en la puerta del colegio. Siempre tuve que pagar y que pagar y que pagar y que pagar y pagar y pagar. Y pagar television. Sulfur I Demasiados porros y todavía no son bastantes. Demasiados porros y todavía cabe alguno más. Demasiados porros buenos para escuchar blues. Buenos para un amanecer. Buenos, buenos, buenos para contemplar en el crepúsculo la caída eterna de los dioses. Demasiados porros para no caer eternamente. Demasiados porros para poder contarlos. 86.500 porros de hachís 30.000 porros de María 2.400 libritos de papel de fumar smoking 5.654 paquetes de tabaco rubio 52 camellos Ninguno regalando droga en la puerta de un colegio Se preocupa, mamma. Suste un porrista. Sentenciar juez. Se los fuma la policía. Demasiada guasa, demasiado sueño, demasiada hambre, demasiada tos, demasiados porros. Y uno más para adorar el universo. Y uno más para no aburrirse en misa. Y uno más para morir sin prisa. Y uno más para morirse de risa. Y uno más para acabar de esta misa. Demasiados porros. Fernando Mansilla y los espías. Lo tenéis en elrancho.com, la misma discográfica que Pony Bravo. Y ahora vamos a hablaros de la Fundación Robo, con una canción de Fernando Alfaro, de Surfing Bichos y Chucho. Una canción que se llama La Soga y que una de las últimas incorporaciones a este interesante proyecto llamado Fundación Robo que desde Reactive Commons os recomendamos. Yo sé que soy culpable y pagaré por los dos Los dos somos culpables pero voy a pagar yo porque pensábamos que el tiempo iba a perdonarnos precisamente a nosotros dos porque éramos más santos porque nos sacrificábamos mirando No despreciáis a los pobres, veréis que pronto lo sois. Porque nombrábamos la soja en casa del ahorcado, cuando el Aucado éramos nosotros, porque éramos los dios y nos Creímos a salvo. en realidad nos lo creemos todo. Habéis abonado a los pobres, no habéis dejado ni despojos, habéis abusado de los hijos, Dios ¿Y va a sacar los ojos. En casa del Hautado, cuando el alcado éramos nosotros, porque éramos más a Dios y nos creímos a salvo, en realidad nos lo creímos todo, porque éramos más a Dios y nos creímos a salvo. En realidad, nos lo todo. Habéis abusado de los hijos, y os van a sacar los ojos. Habéis despojado a los viejos, y os van a sacar los ojos. Habéis arruinado a los pobres, no habéis dejado más que despojos, habéis arruinado a los hijos y os van a sacar los ojos. Fernando Alfaro, no se muerde la lengua, Fundación Robo, volverá a sonar en Reactive Commons. Ahora vamos a escuchar a un grupo de Asturias que se llama Montañas. Un grupo asturiano de sus siete pulgadas. Eh, vamos a oír una, otra canción eh, que se llama Calamares gigantes en Luarca. Calamares gigantes en Luarca, el 7 pulgadas de montañas. El grupo asturiano que ahora ha sacado un 12 pulgadas en grabación, grabaciones grabofónicas, aunque este disco era de discos humeantes. Una compañía de quien también vamos a escuchar a otro grupo de Valencia, en este caso, que se llaman Caballo Trípode, Financial Worries, Preocupaciones de Financiación. Is a big problem for you. Give me your money, I don't will like. Financial Worries de Caballo Trípode desde Valencia en la discográfica Discos Humeantes. Podéis entrar en su página web discohumeantes.com y veis lo que hacen. Y ya dejamos España y nos vamos a Argentina con un grupo que se llama Los Rusos Hijos de Puta y que acaban de debutar con un disco que se llama Hola. Y esta canción que vamos a escuchar se llama Fancy. Fancy. usos hijos de puta, un nombre contundente para una nueva banda que debuta con un disco que se llama Hola y que lo podéis descargar desde su página web. Como toda la música que estamos escuchando, ahora vamos a dar un salto a México para escuchar un grupo que nos gusta especialmente, que se llaman Pijama Party. Y que podéis descargaros también de su página web todas sus canciones. Esta en concreto se llama Tus Jeans Favoritos. the devil. Llama Party con Y desde México y vamos a escuchar otra canción por si os han gustado y queréis oír más. En este caso es una versión que hacen de Café Cuba y que se llama El Polen. De Cafeta Cuba, el polen, a cargo de pijama party. En Real Common también queremos escuchar versiones que no tienen derechos, es decir, que no están licenciadas y que los artistas hacen por su admiración hacia otro grupo o hacia otras bandas. Pero antes de entrar en el capítulo de versiones, vamos a escuchar una canción original editada en Southpad Records y que es del grupo Bar Wires de Oakland, California, y que se llama Impossible Things cosas imposibles como las que no gustan en Reactive Commons. ...como el disco de John mayall en Soulpad Records... ...os podéis descargar esta canción que es gratuita... ...de su último disco, Idle Dream... ...y ahora vamos a cambiar totalmente... ...con una de esas versiones no autorizadas... ...que os comentábamos y que tanto nos gustan... ...en Reactive Common... ...en este caso es DJ Hell... ...que va a hacer una canción de Han Masib ...Han Masib es un dúo que forman Danny Coop y Marcus Johansson... ...y que tocan el Han... ...el Han es un instrumento que se invirtió en 2001... En, en, se, se ponen sobre las sobre las piernas y se toca con la punta de los dedos y tiene un sonido muy característico, parecido, inspirado en un gong, en el steampunk, en fin, es un instrumento muy interesante y DJ Hell ha subido esta remezcla no oficial de la canción Once Again de Han Masip y vamos a escucharla Remezclando Ham Massive, que los recomiendo su disco Beat for Your Feet de 2001, una remezcla no oficial que DJ Hell ha subido a su propia página de Facebook hace cinco días. Y también alguien que a través de Facebook eh, sugirió a sus fans que le pidieran canciones para que las versionase es Head Barcelay, el líder del grupo Clem Snyde. Y vamos a escuchar una de las versiones que hizo, en, ahora recientemente acaba de sacar su segundo eh, recopilatorio de versiones, pero este es del primero, que está en descarga gratuita y que podéis escuchar, y es una versión de Bob Dylan, Don't Think Twice Is Alright. And it ain't no use to sit and wonder why babe If you don't know by now When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I am traveling on so don't think twice, it's all right it Ain't no use in turning on your light, babe That light I never know And it ain't no use in turning on your light, babe I'm on the dark side of the road Well, I wish there was something you would do or say To try and make me change my mind and stay But we never did too much talking anyway So don't think twice, it's alright Don't think twice, it's alright And it ain't no use in calling out my name, babe. Like you never did before. And it ain't no use in calling out my name, babe. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, walking all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told I gave her my heart, but she wanted my soul So don't think twice, it's all right So long, honey babe Where I'm bound, I can't tell Goodbye, too good a word. So I'll just say, Fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. Don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. Don't think twice, it's all right. No, lo piense dos veces, está bien. Una versión de Ed Barcelay, de Bob Dylan. Una versión que le, le pidieron los fans a través de su página de Facebook. Ahora ha sacado su segundo volumen, con versiones que... El público directamente le ha pedido y él pues hace y comparte directamente. Y ahora vamos a escuchar otra versión sin derechos, sin licencia en Reactive Common, como nos gusta en este caso, es The New Order Ceremony a cargo de Chromatics. Esto ha sido todo en Reaptic Commons, música libre de derechos, música sin dueño de la que tú puedes ser el dueño si te la descargas de nuestro blog. Y si te ha gustado, las canciones están disponibles en radioalmaina.org. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de Reaptic Commons. La música sin dueño.